Så stad så super apenas superamos las 4 de la madrugada, es el momento en el que comienza en Radio Nacional, la radio pública, la de todos los argentinos, la que usted, señora, paga con sus impuestos el programa intitulado Los Cuatro Fantásticos, como bien lo decía la canción de apertura. Este programa que se emite en la AM870 o en su respectiva filial, en su respectiva hermana fraternal del interior del país, del mal llamado interior, ...desde las 4 hasta las 6... ...los días domingo... ...en el horario estelar de los domingos... ...de Radio Nacional... ...horario estelar si uno lo escucha en otro país... ...por ejemplo en alguno de los países de Europa... ...no aquí... ...pero sí un horario... ...muy apreciado por todos nosotros... ...y quien le dice por alguno de nuestros oyentes... Eh, ...voy a presentarme... ...mi nombre es Nicolás Rosinsky ...y pasaré a presentar... ...a mis compañeros de labor... ...según... ...lo que han sido en su vida pasada. Ha sido un carpintero... ...de la corte de los Salzburgo... Eh, ...sobre todo... ...especializado en lo que es enchapados... ...el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fue un campesino... ...de origen incaico... ...aunque luego exiliado hacia los Quilmes... ...ustedes ah. saben la historia interna... ...que había entre ambas tribus... El señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fue empleado administrativo en la década de 1960. Tuvo un infarto y renació muy cerca. Salió y volvió, digamos, el señor Emiliano Brescia. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. Hay Anduvo que... por Facebook, ¿no? Me parece. Anduve, claro, por Facebook. No, no sé por qué me lo dice. Ah, porque esta semana como que estuvo un poco de moda eso de que fuiste en tus vidas anteriores. Ah, ¿sí? Sí, sí, ah, sí. No, no, no lo sé. ¿Y usted Rosicky qué fue? Probablemente haya sido algo casi tan insignificante como soy ahora. Igual hay toda una discusión sobre cuál es el mejor momento para la resurrección. Porque si usted va a resucitar, usted se muere. Ahora claro, lo fulmina un rayo. Sí. Si, si usted resucita en pocas horas, pasa desapercibido. Es claro. como... Fue un milagro médico. Claro. Pero si usted resucita a los 10 años, ya es un enrollo para todos claro, sus familiares, ya eso. le los bienes, ya su mujer se volvió a casar, sus hijos ya no lo recuerdan. hablando de la resurrección, no claro. de la reencarnación, ¿no? En este caso, pero sí, realmente, debería haber en todas las facultades de derecho del mundo una materia que fuera teórica, ya que su aplicación práctica sería escasa, que fuera derechos del resucitado. Exactamente. Porque, por ejemplo, no sé, usted se casó de, hasta que la muerte lo separe. La muerte, sí. lo, usted se muere. La muerte lo separó. Resucita. A los 10 años. ¿Qué? Claro. Usted va y le dice a su señora... Está paseando su eh, señora... ¡Casquivana! ¿Qué haces que te casaste con aquel otro? Vos estabas muerto. ¿Vos, ¿Y vos moriste? Se pone en los brazos a Guijarra y le dice... ¿Y vos, eh, que te moriste? Claro. Claro. Digamos que quien opera técnicamente este programa es el señor Celso Miño y luego se encarga de ponerlo al aire como quien da vuelta una omelet de manera magistral se pone en el aire, usted sabe el omelette cuando hace el movimiento con la sartén el señor Alejandro Caroso Carosella que tiene dos masters en reencarnación en la Universidad de Yale usted, muy difícil el movimiento de la vuelta del la omelette con la sartén sí eh, conviene Comenzar con alguna otra cuestión que sea más chica de tamaño. Lo que tiene el omelete es que en general ocupa todo el fondo. Claro. El si usted lo hace con, digamos, un waffle, ah. suele ser más fácil. Algo ah. más pesado y más chico. Minuto. Sí. ¿Algo más tenemos que decir? Sí. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Con digamos. cuántos Dígame. huevos le gusta el omelete? El omelete grande, ¿no? El omelete, omelete. El omelette, Con menos de tres, usted está, está, sí, está a dieta, digamos. Y con más de seis, usted es un temerario. Así que digamos cuatro o cinco huevos. Depende del relleno también. ¿La maleta puede ser rellena para ustedes o, o son de aquellos fanáticos de solo huevo? No, con no, no, queso de mínima. Queso. Jamón, queso, claro. Cebolla. También, sí, Yo dame. preferiría bombos, que no. Sí. Arbejas. No, más Muy bien, perfecto. Los hongos no son polémicos. No, para nada. Los hongos van solos. Van como el, la, la, el asado con vino. Quedan bien con todos los hongos. Pero eh, no es un programa culinario. Eso el ¿Ese es el revuelto de abajo, Claro que <risa> viene antes. Y antes de eso está Plácido Domingo, el programa de nuestro mejor amigo, Horacio Marmurek, y nuestro otro mejor amigo, Sebastián Rimavicius. ¿Se puede tener dos mejores amigos? El problema de ellos. Ah. No es problema de uno. No, es verdad. ¿Qué le dice a los dos? ¿Vos sos mi mejor amigo? Y luego que se peleen entre ellos Totalmente Luego de nosotros está el señor el señor Omar Moreno Palacios Que seguramente sabe también mucho de la, Del arte culinario Sobre todo, uno se imagina que hará grandes asados Sí, y aparte por el trote del caballo Recordemos que él no se baja nunca no, el, no. el omelette le, le sale solo darlo vuelta el trote y todo, el trote. Va con una... Si él, <risas> si él llevara no digamos que lo hace Una sartén en la mano iría automáticamente El omelette dando huevos exactamente Dando vueltas, no dando huevos Eh, decíamos entonces Ya dijimos cuáles son los programas que nos preceden Y que nos suceden Hemos dicho nuestros nombres Y quienes se ocupan de la parte técnica del programa Digamos ¿Cuáles son las vías de comunicación electrónicas Con Los Cuatro Fantásticos? Tenemos un blog Oh ¿Es culinario? Es culinario Así es www.loscuatrofantasticosradio.blogspot.com Ahí puede encontrar Programas viejos Y muy viejos Ajá Eso significa De la semana pasada O de hace cuatro años O de nuestra anterior vida Así es. Eh, Pueden encontrar fotos, comentarios y más pavadas. Que Muy están bien. dando vuelta por la red. ¿Eh? Muy bien. También estamos en la red social, ya que aquí Emiliano la mencionaba, la red social de Facebook, www.facebook.com. Nos busca bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Y allí se hace una suerte de fan de nuestro programa. Es como literalmente hacerse justamente socio de un fan club a Los que lo han sido en la década del 90 lo recordarán eh, Los Cuatro Fantásticos Nacional le da clic al Me Gusta y se hace fan de este programa Puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo en www.radioenacional.com.ar Además, por supuesto, mientras lo escucha, visita y recorre la completísima página de la radio pública Sí, nos puede, puede escuchar, por ejemplo, desde la isla de Java Si sí, es que usted encuentra la, la clave de Wi-Fi correspondiente. Sí, sí, tenga cuidado con el Krakatoa. Por último, digamos que eh, la dirección real, la dirección concreta, la dirección de cemento y hormigón... Los rulemanes. Sí, muchos rulemanes de esta radio es Maipú 555, donde está, por ejemplo, la exhibición permanente de Pelucos de Agustín Camisa. Exactamente. Nombre de frondosa cabellera. lo no decimos... Más que nada para que usted vaya conociendo a los integrantes de este programa. Recuerde que usted puede pedir el formulario 114B en la FIP para que su dinero de impuestos no sea destinado a este programa. Claro, y el 114C, que le sirve para conocer a cualquiera de los integrantes. Así es. A esta dirección nos puede enviar cualquier tipo de donativos, donaciones, insumos, eh, materiales o inmateriales, espirituales. Pueden rezar por nosotros incluso... O meditar. O sea que recibimos desde un rezo hasta una bolsa de cemento. Sí, sí. o de papas. ¿Y, el, y en el medio huevos y queso para el omelette. Claro. Pueden respirar por nosotros, ahora que está tan de moda. ¿Qué cosa es de patentar una técnica para respirar, no? Está muy bueno. Aparte, de una técnica que es milenaria y. Sí, una técnica que tiene. Por lo menos, sí. Sí. <risa> sí. Mira, a mí se me ocurrió esto. Tomás aire por la nariz y luego lo largás. Claro. O sea, el, la respiración de. Acá es el yoga, no es lo, la misma respiración no, que claro. uno hace habitualmente. Pero esa respiración del yoga tiene dos sí. años. La pregunta es, si alguien patenta, supongamos que alguna persona tuviera la peregrina idea de patentar una forma de respirar. Sí. ¿Qué hace? ¿Me va a cobrar si yo respiro así? ¿Se de, me aparece en mi casa me de, golpea la puerta? De hecho lo hace. ¿Cómo hace? Viene me golpea y me dice, vos estás respirando como dije yo. No, le digo yo. No, hay, hay métodos de persuasión no tan directos. Muy Por bien. ejemplo... ...lo convence de que eso es lo mejor que usted puede hacer en este momento... ...para usted y su vida... ...pagarle a él... ...claro... ...perfecto... ...así que si usted va a respirar... ...según la, la técnica de los cuatro fantásticos... ...nuestros recaudadores pasarán por su casa... ...y le harán una oferta que usted no podrá resistir... Eh, ...hemos dicho todo lo que teníamos que decir... Sí. ...digamos que este es un programa temático... ...un programa... ...estilístico... ...un programa que... ...toma una determinada concepción... ...la subdivide en cuatro partes... Y musicaliza la trasnoche del Domingo de Radio Nacional al respecto. Si usted quiere saber a qué nos vamos a referir hoy, quédese escuchando que ya volvemos. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia. Los Cuatro Fantásticos. Cuatro inventos barra descubrimientos que cambiaron la humanidad hoy en Los Cuatro Fantásticos. parece bien? El techito que sobresale de los edificios. Él no está entre las cuatro Me parece A ver El paraguas No está el paraguas, paraguas la, El virome La virome no, no son cuatro inventos argentinos Ah bueno Aunque hay quien dice Que estos inventos son eh, Los cuatro hechos por el general Perón Esas escaleritas De tres escalones Que venden Para que usted llegue Al último estante En su casa O a la lamparita O a la lamparita Tampoco, Tampoco. está No no Que han cambiado realmente La humanidad La computadora No está la computadora, son más antiguos. La milanesa completa con frita. La, no está. Voy a decir los cuatro ahora sí, Jack. El choripán. Todos los eh, remuevo, digamos, todos los interrogantes al respecto. El primero será el fuego. No, no, no, no, no. no. Discúlpeme, el fuego lo inventó Dios, no lo inventó la humanidad. Inventó Perón, lo... quizás. No, no. Dije, inventos barra descubrimientos. Lo que descubrió ah, la ahí, humanidad o lo que inventó la humanidad. ...es la técnica para dominar el fuego... O sea, ...para hacer fuego a voluntad... Pero, claro. ...pero haga la aclaración que el fuego fue inventado por Dios... ...porque si no la gente puede ser Mira, a la que... Si ...yo hago esto... Cuidado. ¿Ve? Sí, Tenga, cuidado, ¿no? asegurados. ¿Ve? ...tenga cuidado... por favor ...yo tengo el fuego en mi mano... ...esto pídale usted... ...vaya a la selva por ejemplo... ...del Amazonas... ...cruce con un chimpancé y dígale... ...me da fuego... ...y el chimpancé si pudiera hablarle diría... ...no la verdad no sé... ...yo cómo hacer fuego... ...en cambio usted me dice a mí... le da ...me da fuego y yo le hago así... Tengo el fuego en mi mano, ¿sí? Porque el ser humano comprendió y eh, descubrió de qué manera podía producir fuego a su voluntad. Luego hablaremos de... Hablaremos de... ¿sabe de qué? ¿De qué? De la rueda. ¿De la rueda? ¿Otro invento. que. ¿Sí? De... Ah, no podría usted tomarse el 166 desde Puente Pacífico hasta... Hasta Barrio Nuevo, por ejemplo El mundo ha cambiado con la rueda ¿Qué Ahí. sería del subit que te llevo sin la rueda? Claro, ¿qué sería de, de, lo, de los jóvenes y ya no tan jóvenes que andan en skate por la capital federal? Exactamente ¿No? Luego En tercer lugar estarán las herramientas entendidas como aquellas primeras herramientas Que eh, fabricó el hombre para a, a, eh, modificar su entorno La tenaza Antes, sí, el, el cuchillo o el martillo, esa, esas herramientas Perfecto. Y por último. Y por último, y por ello la más importante de todas, más, sin dudas, la escritura. La escritura, el que da lugar luego al lenguaje, ¿no? Y Esa a la posibilidad cultura. de. Claro. Todas estas seguramente están relacionadas de alguna manera con el hecho cultural en sí. Así como también lo está, pero no es ni un descubrimiento ni, un, eh, ni una invención, el pulgar opositor que tenemos los. Los, eh, o el pulgar opuesto, para decirlo mejor, o sea que los si seres no, humanos. O si nuestra mano es un congreso, los cuatro son la mayoría y el pulgar... Lilita lugar... Carrió. Exactamente. Es el Lilita Carrió, exactamente usted? nuestro dedo pulgar. Ah, por eso es gordo. Bueno, <risa> no necesariamente. Lo decía tan solo por la cuestión opuesta. El Fuego, entonces, sí. musicalizará nuestro primer segmento en Los Cuatro Fantásticos. Antes de empezar a hablar un poco de la historia de este... Escuchemos justamente de Salgan por Salgan El tango que se llama A Fuego Lento será a fuego lento de Salgan por la orquesta de Salgan, en este primer bloque que hablaremos del fuego, en cuatro grandes inventos o descubrimientos de la humanidad toda en su historia. ¿Usted quiere saber cuándo comenzó el fuego? Camisa, usted Brescia, usted Lamardo. Con el primer incendio. Cuando comenzó la relación del hombre-fuego. Bueno, se puede decir que el Homo habilis Sí. No tenía relación con el fuego Salvo la del temor que le producía Esa ¿sí? es la especie anterior del Homo sapiens Exacto, no, anterior al Homo erectus Ah ¿Sí? Así hará algo así como Un millón seiscientos mil años Pero es habilis porque utilizaba herramientas claro, ya había desarrollado algunas herramientas Hace algo más de un millón seiscientos mil años Ya que es un millón seiscientos mil años antes de Cristo Así que un millón seiscientos dos mil años eh, Ya más o menos se había extinguido Para dar lugar al Homo erectus que el, casi 600.000 años después, resumiendo, no, eh, era casi el único homínido existente. Este, ¿cuál? el Homo Erectus, sí. es el que comienza a tener una relación como el fuego, en principio a acercarse en lugar de alejarse, ¿sí? Uh -huh. ¿Y de qué le servía el... El fuego. Bueno, usted se puede... Para calentarse en las noches. Imaginar que le da luz, le da calor, le da la posibilidad de trabajar de otra manera. Por ejemplo, si usted calienta un palo y lo afila, esa, ese filo queda mucho más duro y le da mejores armas. Sirve también para espantar al resto de los animales. Si usted está en una cueva, por ejemplo, y tiene fuego para espantarlos nosotros somos hábiles también exactamente sí tira por ejemplo <risa> sí. una cosa prendida a fuego bueno muy bien estas son lo, los las primeras utilizaciones del fuego que se conseguía aún acercándose allí donde había un fuego natural tomando brasas y manteniéndolas prendidas que era una de las eh, cuestiones más importantes de una tribu Que incluso dicen que aún en los pigmeos se conserva esa función social, la función del que mantiene prendido el fuego. ¿Sí? Función muy importante antes de que el humano supiera de qué manera eh, producirlo. También hace posible cocinar el alimento, que es muy importante porque de esa manera se dura más tiempo. Y también... Que eso se descubrió, lógicamente, fortuitamente, pero... ...aparentemente el descubrimiento fue que... ...los de la tribu que no cocinaban los alimentos... ...se morían antes. Se moría mucho antes... ...y ahí como que se empezaron a dar cuenta... ...que cocinar los alimentos era mucho mejor... ...y también para usted Brescia... ...que es un crítico feroz del sistema capitalista... ...le voy a decir que el fuego hizo posible... ...extender la actividad a la noche y al invierno... ...¿sí? Uno pudo, uno humano, uno homo erectus... ...pudo dejar de quedarse en la cueva durante el invierno... Y le podían decir, andá a laburar. Y usted decía no que hace frío, bueno, prendete un fueguito. Ahí tenemos los orígenes de la explotación del hombre por el hombre. Exactamente. Eh, durante mucho tiempo, eh, el hombre tuvo que conseguir el fuego así, acercándose a las partes exteriores de los incendios y conservando las brasas el mayor tiempo posible. Llegó un tiempo en que se empezaron a desarrollar técnicas para producirlo. Por fricción, básicamente, haciendo girar un palo en la depresión de otro, previamente relleno de fragmentos de madera, hojas u hongos, muy secos, a esto se le llama yesca. Ustedes lo sabrán. Eh. De, esa, de ese modo fue el primero. Se sabe que fue por fricción. Sí. No es el único modo de producir fuego si usted se quedó sin encendedor y/o sin fósforo. Quédese escuchando. Porque ya le daremos estos consejos en los cuatro fantásticos. Pero. Pensando en esos dos palitos cruzados el uno con el otro, para ver cómo hacían fuego, escuchemos de Barbieri y Ica Dícamo. canta Carlos Dante, toca la orquesta del Colorado de Angelis, esto se llama Cruz de Palo. San Juan con sauce dos palos enteros, una sepultura que no pudo el tiempo cubrirla de cargos y en donde el chuchu de alguna lechuza se escucha corera sobre la cimera de esa vieja cruz el sau ser ahora una me maria el bozero en cada silbido que da acaso le quiere rezar un bendito junto por con la que se encontrar sabia Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye oh, que se quejan los niacrutus de un modo tan triste que hasta se temblan. Que frío de tierra sentirán los muertos, pues la moza que ya se le arrodilló, lloró cuanto quiso sobre aquella tumba, le dijo hasta pronto, pero no volvió. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Métodos para hacer fuego si usted no tiene fósforo o encendedor y necesita hacer fuego se lo pide un amigo es de día o es de noche es de noche es de noche entonces no puede utilizar el más sencillo de todos que es una lupa o unos o determinadas clases de anteojos o una lente fotográfico o una mira de un arma si es que usted salió de casa por ejemplo ¿sí? oh. en caso de que sea de día que debe hacer usted enfocar el sol en la lente buscar el Cuando se hace el punto más chiquito, en ese lugar se va a prender fuego. Pone hojas, pone ramitas chiquitas, pone corteza de árbol, pone pelo incluso. Es algo que prende fuego muy rápido. E hizo fuego mágicamente y puede quedar como un genio ante las damas presentes. No tiene. Dijimos que era de noche. Puede, por ejemplo, el arco de rodamiento indio. Claro. ¿Qué es esto? Usted tiene... Un arco, ¿sí? Una, una una rama blanda, a la que le ata, por ejemplo, un cordón de sus zapatillas o de su mochila. Ya que usted es mochilero, eh, Emiliano Brescia, o usted, Agustín Camisa. Esto lo enrosca a un palito, ¿sí? Sí. Ese palo tiene que ser un palo duro. Está bien. ¿Sí? Y esto lo pone en un palo blando. Ajá. ¿Sí? Tiene que ser uno duro contra uno blando. Usted gira a través de este arco, apoya la mano arriba del arco, digamos. Claro. Arriba el palo duro Gira Con el arco Y eso hará que el palo gire muchas veces Claro Tiene que tener cerca la del hueco Que le hizo al palo blando Que está abajo Yesca nuevamente Que es aquel material Que se prende muy rápidamente Y si usted tiene muchísima suerte Y a Dios de su lado Y muchísima paciencia seguro, Quizás Bueno, está bien Pero digo Si usted es un náufrago No tiene otra cosa que paciencia No, no, obvio Perfecto Tiene también el método de la sierra que consiste en usar una madera blanda normalmente para cerrar, o sea, hacer el movimiento de la sierra, otra dura, frecuentemente una cáscara de coco. Como yesca, se emplea la fibra algodonosa de la base de las hojas del cocotero, recubri eh, el recubrimiento piloso marrón de algunas palmeras, o la membrana que encontramos dentro del mambú. ¿Cómo es esto? Usted pone el, el coco, ¿sí? Y al coco le hace con un palo blando, como si estuviera serruchándolo. Claro. Esto genera una fricción que genera calor que... Nuevamente, con la ayuda de un milagro... ¿Esa la hizo Tom Hanks en la película? Algo parecido hace Tom Hanks. Eh, Tom Hanks hace con el palo duro sobre el palo blando, pero lo frota en lugar de girarlo. Tiene el método de la correa, eh, en el que usted utiliza una tira de ropa u otra fuente, y una rama de madera blanda, elevan la rama ligeramente colocándola sobre una piedra, pasan la correa por debajo de la piedra, Y tiran alternativamente de un extremo y del otro para producir la fricción, ¿se entiende? Claro, es parecido al del arco, claro. pero lo hace con un trozo de ropa. Previamente debe colocar la yesca debajo de la rama, tocando la correa, ¿ve? Claro, veo que está tocando. Sí. Usted agarra un cordón, lo pasa, pone un palo, ¿no? Levantado por una piedra en uno de sus extremos. Pasa un cordón por debajo del palo y lo mueve rápidamente, el cordón, y debajo de eso pone la yesca. Ah, entiendo. Ahora entiendo por qué se vino con un arco, con un pedazo de ropa, con mucha iesa. Sí, sí sé, que, sé que temieron por sus vidas en principio, pero no. Ustedes podrán ver los cuatro pequeños fueguitos que hemos armado justamente aquí dentro del estudio de Radio Nacional. Que ha preparado la división scout de los cuatro fantásticos <ríe> que, que ha venido a las 3 de la mañana y empezó a probar. <ríe> y justamente escuchemos para cerrar musicalmente este bloque de Franchini por de Valcarce, perdón. Por la orquesta de Franchini y Pontier, un instrumental que seguramente, aunque no tenga letra, uno lo puede intuir. Habla de lo que le dijo el, el, el segundo al primer hombre que produjo fuego. El primero va y le dice, yo puedo hacer fuego. Y el, el segundo le habrá dicho, sí, si sos brujo, podrás hacer fuego. Así que, si sos brujo, debo alcarcer por Franchini y Pontier. Cierra la primera media hora musical de Los Cuatro Fantásticos... Luego la tanda ahí emerge Rodrigo Lamardo con una rueda sobre otra. como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... como... Los, los Cuatro, cuatro fantásticos. fantásticos. La música a la salida del sol. Los, los Cuatro Fantásticos. Segundo bloque de los cuatro fantásticos en Radio Nacional, la M870, la radio pública. Hoy, cuatro inventos, cuatro descubrimientos del hombre. Ya pasó el fuego. Sí. Y este segundo bloque está dedicado a la rueda. La rueda tan útil, ¿no? ¿Cómo tan inventar importante. la rueda? Me tiene muy intrigado porque se te tiene que ocurrir. Y la verdad que sí. Eh, algunos estudios. Estiman que fue inventada en el quinto milenio, más o menos 5.500 a.C., en la Mesopotamia. Ah, mire usted. ¿eh? La Mesopotamia se, colía, se cocía todo el, vaca, el, el bacalao. Todo, todo pasaba por, por esa zona, ¿no? Eh, en la antigua región conocida como Creciente Fértil, que era ¿no? la región de Mesopotamia, Antiguo Egipto. La medialuna entre el tigris y el Éufrates. Uh -huh. Eh, inicialmente, ah, perdón, el fuego fue en Java donde se empezó a dominar, eh, Ah, mire en usted. Java, mire usted, porque ¿Por estaba el, el Krakatoa, el volcán, ah, ahí, no hay no volcán vale. ahí, claro, que era una fuente, sí, perdón, eh, no, no, ¿y no, para qué fue inventada la rueda? La primera función fue transportar ¿Para? cuestiones muy pesadas. Rueda de alfarero. Ah, mire, ah, claro, ¿en serio? Sí, esto es lo que dice esta investigación. O sea, el, si el que lo... inventó la rueda era un hippie. Pero si igual se puede hacer con un cuadrado, no se puede hacer. La cuestión es que ruede Hay algo que ruede No, sí, que ruede? No, pero, no, usted pero, lo si tiene es que hacer cuadro. rodar ah, pero, ¿Y cómo lo hace rodar el cuadrado? Y lo pone en una base ¿Y la ver? base de qué forma es? Cuadrada No, no, si sí, es cuadrada no gira Bueno, después le... Eh, así que 5.500 antes de Cristo Sí Y luego ya se empleó para construir carros Sí, sí claro. Ah, pero entonces no es eso de que sacaban un tronco y lo ponían adelante Lo sacaban detrás y lo ponían adelante ¿Eso no es el principio de la rueda? Y bueno, es la fuente de la dos o no? Así, directamente. Acá la gente ya... Así hacían las pirámides egipcias, que son mucho posteriores que este 5.500 antes. Sí, son del 2000 antes de Cristo. Son las primeras pirámides. Y en Europa, Asia Occidental, llega 4.000 años antes de Cristo. En carreta. Por supuesto, ya ya en carreta. Miren, eh le sacamos mil años de ventaja. Había que llegar al pueblo con la carreta. saben que En el año 2003... Sí, inventó la rueda. No, en uno de los pantanos a 20 kilómetros del al sur de la capital de Eslovenia, se halló una rueda cuya antigüedad data de entre 5100 y 5350 años. ¿Cuánto? 5100. Sí. Y estamos en el 2000 antes de Cristo. No, pero la hallaron, digamos. Estaba ahí. Y la encontraron. Y por ahí habrá sido de piedra y se pudo mantener. Y, te, y tenía un eje de 72 centímetros. Era bastante grande. Ah, mira qué pedazo ¿no? de rueda. Mire usted. Eh, lo hallaron en el 2003, hace muy poquito tiempo. Bueno... La rueda no tuvo muchas modificaciones, sino hasta el siglo XIX, claro. y no y con la revolución industrial, que fue muy muy importante eh, la rueda y en todas las maquinarias. ¿no? Uh -huh. Y con la el comienzo de la utilización del caucho también es en esa época. Uh -huh. Y después... Y el principio de la rueda para los engranajes. O sea, aplicada a las máquinas. Por eso, en la Revolución Industrial, claro. que, a, a, en, en las máquinas. Y luego en el siglo XIX, a partir de 1880, donde se inventa el neumático para las ruedas. Claro. claro. Y después está la rueda que ahora todos conocemos. Con ¿no? el amigo Goodyear. El sí, primero no lo negro, claro. que era el caucho. Así es. Y hablando de ruedas, vayamos con los ejes de mi carreta de Yupanqui y Rizo, pero interpretados por Troilo y Rivero. Porque no engraso los ejes me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes me llaman a abandonar, y a mí me gusta que suelen pa' que los quiero engrasar, y a mí me gusta que suelen pa' que los quiero engrasar. Demasiado seguir, seguir la es Demasiado aburrido seguir, seguir la rueda, Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar Tenía, pero hace mucho, ahora ya no tengo más Tenía, pero hace mucho, ahora ya no tengo más Los dejes de mi carreta, nunca Escuchábamos Los ejes de Mi Carreta de Chupanqui y Rizo interpretado por Troilo y Rivero, Edmundo Rivero, una muy linda versión más bailable claro. que se hizo muy famosa cuando, cuando se empezó a difundir por las radios allá por los 40. Saltemos en el tiempo, vayamos un viaje en el tiempo Y tengo datos, datos importantísimos Del año 2010 Opa, mire. De cuántos vehículos hay en el mundo Más de 30 Sí. Menos según. de 100.000 millones Mire, en el mundo hay un vehículo cada 7 personas el mismo. el mismo El mismo vehículo cada 7 personas. Pero bueno, qué entiende por vehículo Vehículo, esta encuesta, esta investigación incluye Autos sí, Camiones Sí son, Que sean ligeros, medianos y pesados Y colectivos Camioneta ligero, Es camión ligero Sí, sí. Bicicleta sí. no Ni bicicleta ni moto ¡Apa! Pero está dejando millones de Chinos. vehículos afuera Sí, es verdad Y no tiene en cuenta la maquinaria pesada Por ejemplo, los tractores Claro, si usted quiere salir a pasear en grúa está No, está... no. no. Entonces Estos datos que voy a dar Están relacionados con autos Camiones, camioneta Y colectivo. O sea que en realidad hay más, más de vehículos que uno por siete personas. Porque ya metiendo las bicicletas y las ya motos está. Debe haber uno por persona mínimo O uno cada tres. Sí, pero bueno, relacionado con autos, Camionetas y, ¿Qué y colectivo que eso? Tiene este programa <ríe> la ciencia en su máximo esplendor. La nuestra es la ciencia social. Un vehículo cada siete personas. Sí. Estos datos arrojan un número total de vehículos en funcionamiento de más de mil millones. Bueno, sí, de unidades. 1.015. 1.015 millones. O 1.000 millones 15 millones. Mil, o 1, 000, 15, no Mi, sí, así es, Rosink. Y va creciendo año a año. En el año 2009 fue 980 millones. Ok, ¿qué crees? Año 2010, 1.000. Más de 1.000. Ahora estaremos por 1.200. ¿Carrito de golf? Tampoco. ¿Carting? No, no Tampoco. Y el aumento es del 3,6% desde el año 2000. Viene creciendo todos los años un 3,6% ¿Y gracias a quién? A China A China, muy bien, Rosiski Que si China eh, sigue creciendo como está creciendo ahora En 15 años lo saca del trono a Estados Unidos En cantidad de vehículos ¿Por persona o total? ¿Total? Total O sea que tiene como el triple de población persona. Sí sí Así que... ¿Ahora quién va a abastecer de combustible todo eso? Eh Eh Eh Bueno, se pueden fabricar los autos como los de los picapiedras, en los cuales con un simple hueco claro. que se hace debajo del asiento, usted mueve el auto con la tracción a sangre. Aparte muy seguro, porque sí. al no desarrollar grandes velocidades, es muy difícil tener un accidente. Debería hacerse quizás un tanto más liviano, sacarle el motor, por ejemplo, ¿no? Sería recomendable en tal caso. Por ejemplo, Paturuzú había desarrollado un Fórmula 1 a pedal. Claro. Y había ganado la competencia. ¿Ganó la carrera? Aunque luego, lógicamente, fue descalificado, ¿no es cierto? Ah, pobre patrón. El mercado chino ha llegado a, aumento, a registrar aumentos del 27,5% anual. Y el segundo país que más creció fue eh, la India, con casi el 8,9%. Casi el 9%. ¿eh? Alcanzando 20 millones de unidades. Unas cifras muy, muy importantes, ¿no? Y eh, Estados Unidos... Ese que más autos tiene. Y ahora, escuchen bien, ¿eh? Dijimos que hay un auto. Uno. Cada siete, cada siete personas. Sí. Bueno, en Estados Unidos es el que lidera esta calificación. dicen Dice esta investigación que en Estados Unidos hay un auto cada 1,3 personas. menos En Italia, que va segundo en el ranking. Un auto cada 1,45 personas. Y eso que nos está contando los motonetas, que en Italia es el método de locomoción preferido. Claro. Francia, Japón y Reino Unido, 1,7. Un coche cada 1,7 personas. Eh... ¿Cómo va a ser 0,7 personas? No importa. Y casi dos, sí. dígale. Y... y en China, un coche cada 17 personas. El mismo y viajan las 17 del mismo coche. Y en la India, que va segundo y va creciendo también, un coche cada 56 personas. Estos Oye. datos que no le importan a nadie, pero que está bien para, para En este programa que no sirve para nada. ¿Entendieron? Sí, me queda clarísimo. Sí, sí. Un programa de estadísticas. Por supuesto. Vayamos con la música uruguaya. ¿Cuántos autos habrá en Uruguay? Y cuatro. Cinco. Sí. cinco no estamos contando el presidente no tiene hemos cómo no Sí, sí tenía lo vimos. Una, sí, un auto citroneta viejo, una citroneta una vendido, cosa si sí, tiene el perro como, de tres piernas el marketing es el perro de tres piernas y la citroneta esa y el, el, y el corte de pelo en casa claro y el coso que el jardincito ese tiene una, una huertita también y el otro día lo, lo pescaron los, los paparazzi fue a comprar se le rompió la tapa del inodoro y fue a comprar la tapa del inodoro a la ferretería y le sacaron una foto Quieren que la fabrique él Y bueno, pero hay mucha gente que no va a buscar la tapa del muchos inodoro Muchos presidentes no y van <risa> Y se quedan con la tapa del inodoro rota No, no, pero no, no podés ser presidente no. y tener la tapa del inodoro rota pero... Obviamente tenés que ir a comprarla Bueno, perdón, pero Uruguay tal vez no tenga muchos autos Pero sí tiene seguridad jurídica Si usted claro. es inversor e invierte en Uruguay Sepa que no le van a cambiar las reglas de juego No, ¿sí? claro, ni, ni le van a vender un auto ni, ni aparte el presidente le va a ir a comprar si usted necesita la tapa del inodoro Se la habrán cobrado Retiro. No! No, no! No sí. se cobran esas cosas. El presidente del Uruguay incluso viene a un negocio acá y no le cobra. Dice que no. Vayamos con música uruguaya Por un lado Leo Maslía cantándole a la moto y luego Rubén Rada cantándole al ómnibus. que podía comprarme lo mejor que vi fue la moto es como si fuera un piloto ni las calles son solo nubes algo de bailar en los clubes me llevo una pinta prendida con la moto vivo la vida ...fue mucho mejor que comprarme un radiograbador estéreo... ...yo prefiero, te digo en serio, antes que soñar con sonidos... ...ordenados por algún vivo y bancar cualquier ocurrencia... ...conseguir mi propia experiencia con la moto vivo, la mía... ...y no la de los del Zupia... Me compré por fin una moto como la que yo siempre quise y si no quieres que te pise no te me cruces por la yeca que vas a ganar una beca para ir a estudiar teología allá con la virgen maría No quisiera ser tu verdugo, pero yo la calle la rugo. Por eso te doy un consejo, para conservar tu pellejo. No salgas a la calle viejo, salvo si es un caso de urgencia. Y si fuera así por prudencia, tener bien a mano a la vista, tu carnet de la mutualista. Eran muchas cuotas, pero mes a mes yo me las arreglaba. Iba por las calles y decía para mí. Me compré la moto, me compré la moto y la pagó de a poco. ¿Cuánto tiempo anduve mirando mis vieras y motos ajenas, caminando como un bobo sin velocidad, hasta que un buen día me compré la moto y arrasé con todo. Mientras no me echaran antes del trabajo la hubiera pagado, hoy no sé quién fue que se quedó con ella, una moto nueva. En el accidente no le pasó nada. Dígame San Pedro, ¿a usted qué le cuesta dejarme traerla? Si en el paraíso no se mata nadie, no soportaría una eternidad sin montar en mi moto. La rueda sigue girando y nos vamos a las noticias en Radio Nacional. Los recuerdos vienen más. Yo nací en Montevideo, me crié con esos reos. Yo tocaba los tambores de... Radio Todo Terreno 4x4 Comienza entonces la segunda hora de Los Cuatro Fantásticos Programa que se emite de 4 a 6 de la mañana en Radio Nacional La Radio Pública los días domingo O sea, cuando termina el sábado y comienza el domingo Están primero Marmurek y Rimavicius haciendo Placido Domingo ...que no es un programa de ópera... ...luego viene Revuelto Gramajo... ...que no es un programa de cocina... ...y luego viene Los Cuatro Fantásticos... ...en un programa en el cual no hay nadie que sea fantástico... ...no, pero sí somos cuatro... ...en ese sentido decimos la verdad... ...luego viene el señor Omar Moreno Palacios... ...a engalanar la programación de los domingos... ...de Radio Nacional... ...este programa... ...musicaliza... ...las dos horas que van de 4 a 6... ...mi nombre es Nicolás Rosinski... ...y voy a presentar... A mis compañeros, según el primer acto de rebeldía adolescente que hayan tenido. A los 14 años, el señor Rodrigo Lamardo se puso un arito en la oreja izquierda. Claro. Ah, a la así es. izquierda, no en la oreja derecha. ¿Y cuándo se lo sacó? Al otro día. Al otro día, pero él lo hizo. El señor Agustín Camisa, a los 15 años, se fue durante toda una noche de su casa. Así es, y no le avisé a mamá. No, sin avisarle a nadie, ¿A dónde lo fue? cual preocupó la, generó la preocupación no solo en su casa, sino en toda su manzana. A lo de mi abuela. A la de mi abuela, <risa> Que no tenía teléfono y por eso su mamá no se enteró. Claro. Y por último, el señor Emiliano Brescia, que a los seis años se hizo un tatuaje, pero de chicle. Ah, bien. De jena. Claro, pero lo, los padres no lo sabían y se asustaron mucho. Eh, somos quienes realizamos Al menos estamos al aire en este programa Técnicamente este programa es operado por el señor Celso Miño Y luego puesto al aire Por aquel que eh, es la reencarnación de quien descubrió el fuego Mire usted. El señor Alejandro Caroso Carosela Que por eso vive en el Tigre, obviamente la, la relación es obvia entre sí, sí. un evento y el otro eh, Tenemos vías de comunicación electrónicas con este programa Tenemos un plug -in? Un blog que es www.loscuatrofantasticosradio.blogspot.com Que no es haber inventado el fuego, pero bueno. Es un, blog, ¿qué claro, un blog, creo. Resistimos, ¿no? Sí, sí. Estamos ahí resistiendo en la web. También tenemos una página en la red social de Facebook, www.facebook.com Si usted tiene una cuenta en dicha red social, nos busca bajo el nombre de Los Cuatro Fantásticos Nacional y ahí le da el click al me gusta y es como si, si era fanático de este programa www.radionacional.com.ar esa vía no es nuestra sino de todo Radio Nacional de todos los programas que la componen y bueno, por supuesto puede escucharnos en vivo y también visitar la página que está muy buena muy completa y muy buena desde las pirámides de Egipto por ejemplo ¿tienen wifi las pirámides de Egipto? seguro tienen. adentro que tener... no sé porque son muy pesadas son muy gruesas las rocas pero pueden poner un equipo de wifi adentro mismo ah, mira usted para el faraón Por ejemplo, para, para, que la gente la para los japoneses que la visitan. ¿Se puede entrar a la pirámide? Yo creo que si usted tiene suficiente cantidad de dinero. Sí, bueno. O pertenece a Greenpeace o al Discovery Channel. Es verdad, en el Discovery se filma. Había una que tiene que supo tener un barco adentro por esa cuestión de que hay que cruzar el río de los muertos. Entonces ah, al faraón sí. le habían puesto un barco entero para que no se quede <risa> sin balsa. Haceme un barco. No, pero <risa> Estamos en el medio del desierto. Haceme un barco, dije. No, no vaya a ser cosa claro que no Perfecto. me quede sin cruzar. Eh, por último, digamos que la dirección de concreto, si nos quieren mandar cualquier cosa, por ejemplo, un barco, o un faraón, o una pirámide completa... <risa> o un viaje a Egipto. Sí, si es Maipú 555. El faraón hay que darle de comer igual. Preferimos el, el viaje a Egipto. ya o sea que es un pedacito de papel, digamos. Claro, en cambio el faraón va a querer que le recemos, <risa> que le demos de comer. Por ejemplo. Eh, hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Por ahora sí. Ya hemos hablado del fuego, ya hemos hablado de la rueda, en este... Cuatro Fantásticos, hoy dedicado a cuatro grandes inventos o descubrimientos de la humanidad toda. Déjenme decirle antes de continuar con el programa que el sol, pese a lo que usted cree, Agustín Camisa... ¿Es un invento del hombre? No es un invento del hombre, pero tampoco tiene fuego. ¿Cómo no tiene fuego? No hay fuego en el sol. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Por qué no hay fuego? Porque ¿Por no hay qué? comburente. Claro, ¿Cuál no hay... es el comburente? Es el oxígeno. Claro. ¿Qué es lo que se quema? El oxígeno. No hay oxígeno en el sol. ¿Y qué es lo sol. que brilla? Plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es materia a enormes temperaturas, que no es sol, ah. como si fuera lava, póngale. Ah, voy bien. A... Pero no es fuego. No ah. hay fuego en el sol. Así que todos aquellos que relacionaban el fuego con el sol, bueno, pues tienen eh, crédito parcial. Ah. Nos separamos de todo esto y seguimos con los dos próximos grandes inventos y o descubrimientos de la humanidad. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos... Cuatro Fantásticos. Empezamos así, entonces, el tercer bloque musical de los Cuatro Fantásticos dedicado a las herramientas como invención del hombre. Aquellas primeras herramientas se llaman justamente herramientas de primera familia. ¿Cuáles fueron las primeras? Las primeras familias, la, la de, de tarragorros <ríe> y la de peteco carabajal, digo yo. No. Las primeras herramientas fueron el mazo. Y sí. la clava Para irse al mazo Claro, para irse al mazo Y para clavar sí. no, gente no. No, oiga Justamente el mazo y la clava Que evolucionaron Obviamente después En el martillo y el clavo Por ejemplo Sí, o el martillo Y el, el formón, digamos también. Claro, o en el cincel Sí También Luego La segunda familia de herramientas Se llaman de primera Y de segunda familia Porque a partir del mazo Y de la clava Evolucionaron otra Claro, usted con eso Empezó a hacer otra herramienta Exactamente Luego son el punzón claro. Y la aguja Con la aguja usted podrá coser, hacer sí. ropa, hacer sacos. Exactamente. Sí. Y con el punzón se podrá encargar del de la tribu de al lado, por ejemplo. Digamos, hay que robarle la tercera familia de herramientas. Claro. Y ahí justamente con el punzón va a venir otro de los grandes inventos que es el cuchillo. La idea de afilar una piedra o de usar otra piedra para clavar otra cosa o para abrir una fruta o para cortar una carne es de justamente del Homo habilis, que es ese primer homínido que justamente como su nombre lo indica, fue el que utilizó las primeras herramientas. Sin embargo, durante mucho tiempo se creyó que el hombre como especie del reino animal eran los únicos con la capacidad de fabricar herramientas. Eso se desmintió hace no. ¿Se desmintió? ¿Sí? Se desmintió, pero Oh, desmentido está. Hace no tanto, hace no poco tiempo, pero alrededor de la década del 70 con una señora que que es conocida como la dama de los gorilas, que es una mujer que se internó en el África. Lita Carrió, volvemos al principio del programa. La <risa> señora que se internó en el África y se puso a vivir con los entre los chimpancés, gorilas. Ah, que está ser, la película de Sigourney Weaver. Exactamente. Sí, claro. Que esa señora observó que los chimpancés utilizaban una ramita. Estaba el tronco, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces el chimpancé metía en el agujerito del tronco una ramita. Con eso sacaba las hormiguitas y las utilizaba para comérsela como si fuera un chupetín. Y lo decía así en, en diminutivo, decía, todo hormiguita, chiquitito. Hormiguita, Exacto. Alito. Claro, lo que pasa hormito. es que en la traducción se pierde, sí. ¿no? Y después, eh, hace pocos años en la Universidad de Iowa. Oh, ok. Un saludo grande. Otros investigadores se dieron cuenta que un grupo de chimpancés de Senegal fabricaban unas lanzas para cazar otros monos. <risa> Gente malvada. Pesado sí, el chimpancé sí, sí. de Senegal. Sí, sí, sí. Así que con, esto que con estas observaciones de la vida silvestre queda desmentida la idea de que lo que nos separa de los animales es la utilización de las herramientas que fue largamente discutida y queda en discusión algunos, Porque hay algunos antropólogos que dirán que es el, la, el dominio del fuego, otros que serán la posibilidad de la cultura a través de la escritura, otros la invención de cosas útiles como por ejemplo la rueda. Una, una discusión como podemos decir poli. En honor entonces a esas peque pequeñas y primeras her herramientas, sonará primero el martillo, por Víctor Jara, y luego la chacarera del rancho, porque ¿qué va a hacer con un martillo si no un buen rancho? ¡Oh, hermano! Oh. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana golpearía en la noche por todo el país alerta al peligro debemos unirnos para defender la paz Si tuviera una campana tocaría en la mañana, tocaría en la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana cantaría en la noche, noche por todo el país alerta el peligro, peligro debemos unirnos para defender pa, pa, pa, pa, la paz ahora tengo un martillo Y tengo, y, una campana, ...Y tengo una och en kamp och en kamp och en kamp och en kamp och en kamp och en kamp och och en kamp och Los cuatro fantásticos, el prime time de las cuatro de la mañana. No, primero el martillo en la voz de Víctor Jara Y luego una versión instrumental de Jaime Torres Elaborada con charangos y cicus Y flauta De la chacarera del rancho Que era lo que acababa de sonar Claro que sí, claro si sí puedes Exactamente, en este programa dedicado a las herramientas Comentábamos justamente entonces Que las primeras herramientas Fueron eh, la masa Luego vendrá la aguja Y hay distintos principios que rigen las herramientas Por ejemplo, un hacha y un cuchillo Se basan en los golpes Y hay otras herramientas en que se, van, se claro, usa. y hay otras herramientas que se basan en la palanca. Claro. Estos descubrimientos le toman a la humanidad unos cuantos miles de años, pero justamente una, digamos, uno de los avances en las herramientas de palanca es la pala, sí. justamente eh, que se encontró más o menos parecido cuando se encontró la rueda. Las primeras palas datan del 2500-1900, descrito en la Mesopotamia. Y justamente la posibilidad de la pala combinado con la rueda es lo que va a hacer el desarrollo de la, pala la gri... mecánica. <ríe> no. De los no. rascacielos. <ríe> y antes de los rascacielos de la agricultura. Claro. Precisamente poder arar la tierra a través de un arado, con un animal, con una rueda. Y, y después... también tiene el cuchillo ahí, ¿no? Exacto. Lo que ara, digamos. Exactamente que la posibilidad de dominar la naturaleza en forma de agricultura es uno de los pasos de la, de la sociedad tribal a la civilización como era la civilización de la Mesopotamia. En honor a ese gran descubrimiento de la humanidad, que no sería la que sería hoy si no fuera por la buena pala, vamos a escuchar El Campesino, justamente por ahí de Atahualpayupá. vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, campesino, campesino, por ti canto campesino. son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en la orillita del río, campesino, campesino, por ti canto campesino. ¿Cuántas veces, cuántas veces más allá del sembradío en la fragua de las tardes fueron a templar su grito campesino, campesino, por ti canto campesino? Sagrada misión del hombre Nieve, sol y sacrificio Morir sembrando la vida Vivir templando su grito Campesino, campesino Por ti canto campesino Cuando vayas a los campesinos No te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si sí dormidos. Nunca muertos si sí dormidos, campesino, campesino, nunca muertos si sí dormidos. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino, por ti canto, campesino. Pensaba así la voz de Atahualpa Chupanqui, el campesino, en honor al invento de la pala y de la agricultura en general. Como el señor Lamardo está tan afecto a los números, sí. le traje un ranking. A ver. Sé sí. sí, que siempre nos gustan los rankings. justamente y las, y las encuestas, lo nuestro, es la ciencia social seria y de la buena. Parece que la revista Forbes.com, que aquí en la Argentina se hizo famosa porque hace no pocos meses... Eh, publicó el ranking de los rockeros con más dinero en la Argentina. La revista Forbes en general se dedica a las fortunas alrededor del mundo, pero se ve como en un momento agarró y decidió elaborar entre lectores, editores y un panel de expertos los, las herramientas más importantes para la humanidad. ¿Estaba Marcos Aguinis? Estaba Marcos Aguinis? ¿Sí? ¿Estaba Kovadloff? estaba cobaltante. Ah, entonces, ¿estaba Fernando Iglesias? También Entonces confío mucho expertos, en esto que va a decir Expertos en herramientas Exactamente, por ejemplo, el farretero de la Vuelta de Azúcar. Sí Armaron este ranking, del cual yo me voy a obviar toda la explicación de cómo sí. lo armaron Para pasar derecho a los números, ¿no? ¿Cuál es la, la herramienta más importante de la historia de la humanidad? ¿No quieren, ¿Cuántos tiene? Tengo 10 y un bonus ¿No quiere 30. del 10 al, al 1? uno Bueno, ¿cómo no? Eh, puesto número 10. Puesto número 10, la sierra. Justamente que tenemos un... La, de la sierra de Tandil, exactamente. Sí. Que tenemos un mito griego para hablar de la sierra. Supuestamente la inventa Dédalo. Sí. Dédalo, se sabe, el padre de Ícaro. Dédalo también el que construye el, el laberinto del Minotauro. Y no solo el laberinto del Minotauro, sino también el disfraz de toro que utiliza la mujer de Minos para estar con el... Para Juntarse, veneriamente hablando con un toro. Ajá. Eh, dicen que Dédalo inventa la sierra viendo una espina dorsal de un pez. Y otra de, parte de la mitología dice que en realidad se la roba a su primer hijo la idea y luego lo mata. Mire usted. Y por eso se va a Minos. Jodido Dédalo. Oh. Puesto número 9: Los anteojos. Que, podíamos, que deseamos... Mucho más acá, ya y madre. Pero es en la historia de la humanidad sí, toda como la bien. conocemos. Y no sé por qué no metieron internet acá, pero no importa. Puesto ni... número 8. Se va a cansar la mardo, eh. No, no, lo veo bien. La espada. ¿La espada? La espada. No la espada. <risa> no abro la espada, <risa> bien. No la espada, sino la espada justamente por todo el desarrollo bélico que tiene. Uh -huh. Puesto número 7. El rifle. Que tampoco es el rifle Pandolfi. Muy afecto al jugador de fútbol, el tema claro. de las herramientas. El rifle es el séptimo es más importante. Así es, tiene pero seis. Pero yo lo apunto con un rifle y usted me da con <risa> los seis que vienen arriba, ¿o no? Yo pienso lo mismo, pero bueno, se le tiene que haber ocurrido antes. En todo caso, vamos a ver con el panel de sí. expertos. Puesto número 6: La guadaña. Lógicamente, también mm. un desarrollo vital para la agricultura y que está en varias eh, banderas del mundo. Más importante que el rifle... Y, y sí por, y porque si usted Digamos, si usted se la pasa robándole Con un rifle a todo el mundo, alguien tiene que cosechar Yo Entonces, le robo la, la Mire, a uno le apunto y le robo la guadaña Y a otro le apunto y le digo que coseche Pero si usted no tiene guadaña No tiene ni cosecha Ni con qué cosechar <risa> Pero si se la robó, <risa> es el al muchacho que la había metado A mí te arranque <risa> y lo hizo usted No, la no, no, no, no, no, no, lo hicieron Bien. en Estados Unidos Que son gente muy seria y muy confiable A ver uh -huh. Puesto número 5. Este sí es polémico, el arnés. No, ¡El arnés ya! Es, sí, Sirve para el banshee jumping. ¿Qué, ¿Qué le el dueño de un circo? <risa> no, es justamente nuevamente por su desarrollo en la agricultura. Usted piense lo que no podría atar caballos ni bueyes si no tuviera un buen arnés. ¡Ay, qué lindo sería el mundo! sin Que nadie ate a nadie. Puesto número 4. El lápiz, lógicamente, como probable desarrollo de la escritura claro. y como... Elementos sin Ahí la... sí. Man, yo, yo le compro porque, digo, hay muchos que pensamos que la, que la historia no la escriben los que ganan, sino que la ganan los que escriben. Exactamente, lógica. Puesto número 3. La brújula. Ahora es GPS, pero yo lo quiero ver en el 1300 ubicándose para llegar a algún lado necesitaba yo, una brújula. Necesito ustedes me el rifle y todo el resto <ríe> me los consigo yo solo. Bueno, ya Pue llegamos. Puesto número 2. El abaco. El abaco está muy bien. A la hora de usted contar lo que se afanó con el rifle <risa> Necesita un abaco No, pero aparte, ¿sabe, sabe usted que en China todavía se utiliza el abaco Y quien aprende a sumar con abaco no necesita calculadora Es que lógicamente Porque es una, es una herramienta que aparte no necesita electricidad, no necesita nada No, no, pero aparte luego, digo Una vez que uno aprende a usarlo Usted los ve a, lo, a los pibes chinos Ah, el es el la verdad que sacan Y lo hacen, mueven los dedos como si movieran un abaco Pero el abaco ya se ha desaparecido Y siguen utilizándolo mire usted Y puesto número uno El cuchillo Por su desarrollo a la hora del asado, cómo que no léame por qué cuchillo, a ver Yo le cuento El cuchillo es una de las herramientas más antiguas de nuestro arsenal sí. Y ha estado en uso por más de 2 millones de años sí. Más de lo que los humanos modernos llevan caminando sobre la tierra Como decíamos con el caso de los habilis Hasta ahora sé que es viejo Evolucionó a la par Cambiando la forma de satisfacer nuestras necesidades y demandas Lógicamente hemos pasado el cuchillo al tramontín Los cuchillos nos lo alimentaron. Mismo, es más o menos lo mismo. Los cuchillos nos alimentaron. Nos dieron refugio. Yo lo no quiero ver dormir abajo de un cuchillo. ¿Cómo lo de... Nos defendieron. Señor que había Aparte, dentro. a mí me interesa mucho cómo está escrito en plural, pero bueno, nos defendieron y aseguraron nuestra supervivencia, más que el rifle, sí. evidentemente. Es la más confiable, útil e importante herramienta en la historia humana. Igual. No. Y, bueno. y tiene un bonus track, dijo. Sí, exactamente justamente el reloj que era el número 11 sí, que marca un... la hora aparte de marcar la hora Qué también bueno. marca un desarrollo muy importante en la historia de la humanidad la idea de contar el tiempo que surgió como concepto alrededor de... en los monasterios romanos alrededor de ordenar el día en las horas para rezar justamente y aparte el reloj toda persona que se tiene que levantar a trabajar todos los días lo conoce muy bien en honor a todos estos inventos de la humanidad Vamos a escuchar entonces Primero Trabajar Nunca por Dita Merelo claro. Ya que usted no tiene reloj lo quiero ver Y por último Alberto Castillo nos cantará Y sonó el despertado Ni una palabra la Año nuevo, vida nueva, desde hoy soy tu Romeo y vos mi linda Julieta Desde hoy juro mi vida, se acabó pa' vos la leña Y de inventar mis proyectos pa' tenerte ya una reina Desde hoy, salud y se acabaron las curbelas Adiós, mi pobromo mío, adiós, mi dulce mi Para Pa' mí ya se acabó todo, barras, bailongos, quiñelas Ya no pruebo más el vino, ni miro más la tierra.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 palabra el asunto, año nuevo, vida nueva, desde hoy tapado de pies, y vestidos puras cedas, desde hoy tengo candiales, pollo, puré y otras hierbas, que albencita todo el mes, para que te arregle las muelas, cine y teatro a la noche, el domingo campo afuera, vas a ver qué vida pasa, y de atractivo mi reina, pero metele a la plancha, no te haga una otaria, nena, que yo demasiado hago, con arreglarte las cuentas. Vos sabres lo que te quiero Y lo que sufro por vos Pero papi mi si es fuso, Que tu pobre níga no Tenga pa darte lo justo lugar de solazo sol. Todo en tu nombre lo acepto Pero el laburo, eso no Los Cuatro Fantásticos es música. Sí, siempre, música. mi coche en la radio un gentío me esperaba las chicas que me aclamaban embargadas de emoción entre ellas se decía elegante, qué buen mozo linda, claralinda, y linda, planta de varón me esperaba en la radio los señores, directores, director mucha risa, muchas flores y gran iluminación y llegó el momento ansiado ante ustedes de un cantor empezó a atacar a la orquesta Y sonó el despertador Pobre sueño de canto Pobre sueño que hechos Hecho astrichecho pelado Maldito despertador ¿Y quién te manda a soñar? Si hay que ir a trabajar Y para ahondar esta pena Justito en la radio suena el tango que iba a cantar es sueño de canto Pobre sueños que robaron, hechos tris, hechos pelados, maldito despertador. Y quién te vanda social, si hay que ir a trabajar, y para ahondar esta pena... Con radio el que va a sonó entonces en la voz de Tita Merelo Trabajar nunca y finalmente Alberto Castillo y sonó el despertador para finalizar este bloque musical dedicado a las herramientas en este programa de los cuatro fantásticos dedicado a cuatro grandes invenciones de la humanidad. Ahora la tanda y finalmente el bloque de Emiliano Brescia que cerrará este programa. No somos para policiales, somos los cuatro fantásticos de la música. Los Cuatro Fantásticos Dos horas de música en la madrugada de Nacional Seguimos aquí en Los Cuatro Fantásticos por Radio Nacional Vamos a hacer el último de los inventos del hombre de esta noche A esta mañana mejor dicho La escritura Ya lo hemos mencionado varias veces durante el programa, la escritura, las letras, tal vez eh, uno de los inventos más importantes, ¿no es cierto? Sobre todo porque sirvió para que, para que podamos comunicarnos entre nosotros, para que se pueda crear un lenguaje, pero la escritura, porque bueno, ustedes comentaban cuando se inventó la rueda, cuando se inventaron las primeras herramientas. Bueno, en este caso se me va a complicar porque no se sabe demasiado quién inventó la escritura, cuándo fue... Son los sí. primeros alfabetos. Lo que tiene la escritura además es que permite la transmisión del conocimiento porque hasta que no existía la, la, la escritura en la transmisión oral, cuando se perdía en algún punto de la cadena la invención o lo que se, se relataba, moría con la persona. Sí, igualmente los antiguos, antiguos maestros consideran que la mejor manera de explicar era a través del de lenguaje. Exactamente, por eso no están los libros de Sócrates. Claro. Sí, están los de... Los ¿Cómo de que no? Discípulo. ¿Lo leyó? Sí, lo Hay pensó. gente que lo leyó, como... Sí, sí. Hay un gobernante actual que leyó una novela sí. de Borges también. Es verdad. ¿En serio? ¿En serio? Sí, decía, sí, sí, ¿no? sí, ya sé, ya sé. El, sí, el sí, señor claro. jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires leyó una novela de... Está bien, digo. Seguramente a él le llegó. Debe ser un incurable. <risas> y también leyó el Néstor Nauta. Sí, sí, también, También sí, cómic de la década del 50, donde Néstor Kirchner era el protagonista. Claro, sí, antes de haber nacido, incluso. Claro. Bueno, los primeros antecedentes de la escritura, las primeras representaciones gráficas, que por lo menos las primeras que se encontraron, las que se hallaron, bueno, tienen bastante tiempo, ¿no? Algunas hablan de 31.000 años, por ejemplo, en las cuevas de Chauvet, 24.000 años, también 15.000 años Bueno, eso habla de la antigüedad De lo que son las primeras escrituras Los primeros sistemas eh, de, de comunicación Nada que ver con lo que conocemos hoy, por supuesto Más cercanos a lo que son los jeroglíficos Bueno, en varios lugares del mundo de forma independiente Fueron desarrollando eh, su su escritura Como decíamos, Egipto ...también China y también la zona de Mesopotamia. El sistema fue creado en Oriente Medio, el sistema de jeroglíficos... ...que es un sistema muy similar al que utilizan aún hoy en día, ¿no es cierto? Luego vamos a eh, marcar las diferencias entre los jeroglíficos y lo que son los sistemas de ideograma. En América, la escritura también apareció en Mesoamérica... Y bueno, los primeros jeroglíficos se encuentran, se encontraron, mejor dicho, en la escritura maya. Así que, que siempre se destaca a los aztecas por ser guerreros, a los incas por la tecnología. Bueno, los mayas tenían la escritura. ¿no y, la y un sistema matemático que incluía, por ejemplo, el concepto de cero. El número que no, cero, sí, de sí de la que nada. No tenían los, que no tenían los el occidente cuando llegó. Que lo tenían sí los árabes y sí los mayas y no los occidentales. Arrancamos entonces con la música escuchamos La Carta en la maravillosa voz de Violeta Parda. Me mandaron una carta por el correo temprano En esa carta me dicen que cayó preso a mi hermano Y sin lastima con grillo por la calle lo arrastraron sí. la carta dice el motivo que ha cometido Roberto haber apoyado el paro que ya se había resuelto Sé si acaso esto es un motivo presa también voy sargento Sí. yo que me encuentro tan lejos esperando una noticia Me vino a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le la milicia. Sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento. Los de abanico y de frac sin tener merecimiento ni vienen de la iglesia y olvidar los mandamientos sí habrá visto insolencia barbaría le vocía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quién defensa no tiene con la dos manos vacías sí La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación. Sí. Por suerte tengo guitarra. Para llorar mi dolor También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló los nueve son comunistas con el favor de mi Dios y... De cuatro a seis Los cuatro fantásticos Hablábamos de los primeros hallazgos de escritura o Cosas similares a la escritura en pueblos primitivos por todo el mundo Fundamentalmente en China y en Egipto ¿Pero qué es la escritura? Bueno, la escritura es el sistema gráfico de representación de una lengua Por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte Que sirven, lógicamente, para transmitir información Hablábamos de los jeroglíficos y de los ideogramas Bueno, los jeroglíficos, si bien fueron el primer sistema de escritura conocido como dije, eh, fundamentalmente en Oriente. Bueno, luego se evolucionaron al ideograma, que es lo que se utiliza, por ejemplo, hoy por hoy en Japón, China, Corea. ¿Cuál es la diferencia entre el ideograma y lo que usamos nosotros, que sería la grafema? Bueno, la diferencia es que el ideograma representa a un concepto. Una idea completa. A una palabra, claro, tal cual. Y no... Eh, No no no en el caso como el nuestro que necesitamos de varias letras para formar la palabra para formar el concepto. Por bueno, eso un sonido, en nuestro caso la unidad es el sonido. Por eso suelen tener varios eh, alfabetos los países orientales, que no es no es alfabeto la palabra, pero para que se entienda, ¿no? Puede ser los ideogramas, los sistemas de kanjis, bueno, y demás. En nuestro sistema, el alfabético, bueno, aquí surge una pelea entre árabes y hebreos Opa. para ver eh, dónde estuvieron los primeros. Claro. Si bien eran eh, sistemas que tenían únicamente consonantes, esta, la primera escritura alfabética, para ser eh, eh, más preciso, era la, la fenicia, que constaba solamente de, de consonantes, como se escribe ahora en Facebook, ¿vio? que le ponen, mm -hmm. por ejemplo, bien y voces, BN... Y, y B corta S Si, sí, claro. corta si suerte, ¿no? Lo que agregaron los hebreos O los árabes Elija usted con a, a quien le cree Fue el uso De una especie de puntos Diversos puntos que significaban eh, Que cumplían la función de las vocales No significaban vocales Sino que cumplían la función de, de las vocales Se juntaban con esto que, que eran la especie De consonantes fenicias Permitían pronunciar digamos Luego esto, sí, lo tomaron los griegos y fueron dándole forma a la escritura más actual, ¿no es cierto? Bueno, en un ratito les voy a comentar un poco de la escritura ibérica, que está tal vez ya mucho más relacionada con lo que, con lo que conocemos nosotros, con lo que usamos nosotros. Seguimos escuchando entonces, Si hablamos de escritura, hablamos de palabras, y sobran las palabras, nos dice José Larralde.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 Bajabas el sol para traer luces de esperanza Qué extraño fue todo, ya lo ves La vida que pasa Y en la masa austera desnudez Sobran las palabras Sobran las palabras. ¿Qué argumento gris tiene el perfil de las horas lácidas? Desglosando lágrimas de atril, de estériles páginas. Anda suelto el aire en el pinar borrando nostalgia, qué extraño fue todo, aquel qué llorar si hoy sé que me amas? Qué extraño fue todo, ya lo ves, la vida que pasa y en la más austera desnude. Sobran las palabras, sobran las palabras, aprendí a buscarte nada más, sin saber que estabas, tan adentro mío y más allá, de todo y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 a usted a desnudez sobran las palabras sobran las palabras despertate o manténete despierto Llegaron los cuatro fantásticos. Les hablaba recién de las escrituras ibéricas, las antiguas escrituras ibéricas, que es de donde desembocó lo que es la escritura que tenemos nosotros hoy en día. Luego las ibéricas influenciaron a las latinas, las latinas fueron tomadas por los romanos y bueno, de esta manera se fue nos acercamos a el alfabeto que utilizamos hoy en día. Conceptualmente existen, la escritura evolucionó en dos principios, no principio ideográfico y principio fonético. El ideográfico, por supuesto, por el cual ciertos objetos, lugares, personas o animales son representados, eran por signos pictográficos, y luego el fonético, bueno que tiene que ver con los sonidos y las secuencias de sonidos tal y como eran percibidos por los hablantes. Cerramos de esta manera el bloque dedicado a la escritura, Con, bueno, la escritura por supuesto se escuchó para, se usó para escribir de manera maravillosa y quien mejor lo hizo, o uno de los que mejor lo hizo, fue Homero Mansi. Así que escuchamos eh, letra de Mansi, orquesta de Troilo, voz del polaco Goyeneche Sur.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 paredón y después un luz de almacén y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de pumpeza, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto ya lo sé. San Juan y Boedo Antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar Al terraplén, tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado Arena, que la vida se llevó Y pesadumbre del barrio que ha cambiado Y amargura del sueño que murió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 Las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya Se termina de esta manera una nueva edición, una nueva emisión de los cuatro fantásticos programas que se emiten en Radio Nacional, la radio pública, los domingos de 4 a 6. De la mañana, hoy hablamos de cuatro grandes inventos o descubrimientos de la humanidad Se habló del fuego, se habló de la rueda, se habló de las herramientas y se habló de la escritura Este programa fue operado técnicamente por el señor Celso Miño Luego será puesto al aire, porque este programa por órdenes de la ley de radiodifusión de servicios audiovisuales eh, Nos ordena ser grabados eh, Decía que este programa luego será puesto al aire por Alejandro Caroso Carosella ...que según algunas fuentes no del todo confiables... ...es quien inventó las cuatro cosas... ...tanto el fuego como la rueda... ...como las, todas las herramientas... ...incluso el rifle y el fax... ...y también la escritura... ...exactamente... ...mi nombre es Nicolás Rosinski... ...fui acompañado con suspicacia... ...por el señor Emiliano Brescia... ...gracias... ...con constancia... ...por el señor Agustín Camisa... ...gracias, buenas noches... ...vino constancia... Sí. sí. ...y quisiera... ...despedirme de la amable audiencia... ...con ese grito de guerra que tenían los lustrabotas venecianos allá por el siglo XIV, que cuando terminaban su jornada de ardua labor se subían con un pie al banquito de lustrado y gritaban. Voy a robarle una frase al filósofo Nietzsche, Federico Nietzsche, hablando de la invención. ¿Todo eso gritaba? Sí, <ríe> un grito largo. El hombre sufre tanto en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Hasta la semana que viene. Bye. <laughs>